La inauguración de este nuevo edificio de la Facultad de Ingeniería, el cual está destinado a la carrera de Ingeniería Industrial, es el resultado de una política de Estado que ha permitido el desarrollo de las carreras de Ingeniería en todo el país. Hace más de 10 años, las Facultades de Ingeniería, las universidades y el Estado Nacional han acordado que el desarrollo de las carreras de Ingeniería se realizara en el marco de pautas muy claras de calidad de la enseñanza, pertinencia social y contribuyendo al desarrollo regional. La acreditación de carreras de ingeniería fue el primer hito en 2001 con el acuerdo de los estándares de acreditación y la convicción de que todos en el país requería de su desarrollo y que para ello era necesario más y mejores ingenieros. Luego de esta FACSE se detectaron varias falencias en recursos humanos, formación, equipamiento, infraestructura y becas para los alumnos. La Secretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, en consulta con los responsables de las unidades académicas, generó los programas de mejoramiento de la enseñanza de las carreras de ingeniería, conocidos como PROMEI, que aportó los fondos para el desarrollo de los recursos humanos, de la infraestructura y las becas para los alumnos. En este programa estuvo diseñado específicamente por cada unidad académica y evaluado por comités de pares. El edificio que hoy se inaugura es el resultado de uno de estos programas. Era un programa plurianual, diseñado y ejecutado durante los últimos años con aportes específicos del Ministerio y de la contraparte de esta facultad y de la Universidad del Centro. Los resultados están a la vista. Todas las carreras de ingeniería de nuestra casa han sido acreditadas por seis años por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditaciones Nacionales. A quienes pensaron estos programas, a los que los ejecutaron, a quienes respetaron los compromisos adquiridos, permitieron otra forma de crecimiento de las unidades académicas de las universidades argentinas, y entre ellas la nuestra. En este caso particular, el PROMEI 2, permitió a nuestra facultad contar con un espacio para los docentes y un gabinete para los alumnos, como así también el lugar del encuentro necesario para incubar las nuevas ideas para el desarrollo personal y comunitario. Entre ellos, tuvo responsables el director del departamento, el ingeniero Mario Javierri, el secretario general que llevó adelante toda la etapa de obras, el ingeniero Néstor Ferreira, los vicedecanos Roberto de la Vega e Isabel Ricovene que administraron todas estas partes de fondo. También la colaboración inestimable del de equipo de rectorado para llevar adelante todos estos proyectos. En este proyecto participaron no sólo las autoridades. Es el conjunto de docentes, no docentes, alumnos y muchos quienes ya son graduados para que de esta manera puedan ofrecer una mejor oportunidad a los nuevos alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial. A todos ellos, muchas gracias por el aporte y especialmente gracias por el compromiso con el crecimiento de la institución que siempre ha mostrado su compromiso con la, el medio y el desarrollo socioeconómico de la región.